bueno ya, ya así son muchas cosas después hay un poco difícil pero intentaré de, de intentaremos de de no repetir lo que has dicho pero seguramente habrá unas cosas que vamos a repetir entonces me presento soy fabián del lil y soy uh, toma de Lille, también que en Lille en 2004 ante todo nos disculpamos por la mala calidad de nuestro castellano pero por si acaso hay una ayuda aquí eh, entonces la la cosa queríamos compartir un poco con vosotros nuestra experiencia de que hemos visto en Lille en 2004 cuando Lille fue capital europea de la cultura Lille uh, se, se convirtió en una marca, en una ciudad-empresa que se puso en el mercado de las ciudades. Uh, os vamos a explicar cómo se, se ha pasado este, este proceso. Lo que podemos decir es que 2004 no fue un evento, pero fue un empezo de algo. Sí, sí. Para empezar, bueno, empezas entonces, vamos hacer un poco de historia de, de, de Lille y de la, la región que me parece que es un poco similar de, de aquí porque es una región muy fue una una región muy industrial con uh, minas de carbón, con uh, mucho textil en Lille y siderurgia y que todo se, se acabó en los años 60, 70 y todo. Y entonces, la región de Norpecaré, de Lille, eh, tenía, tiene una, tenía una imagen muy muy mala, muy pobre, con muchos alcohólicos, con alcohólicos, muchos Alcohólicos, parados. Parados y no sé qué. Entonces, que una imagen que no invita a las nuevas clases creativas o conectadas, no sé qué. Y entonces, eh, a partir de los años 80, eh uh, hay una una un entente un plan un, un, un plan entre el ayuntamiento socialista y el, el, los padrones eh uh, de, deciden uh, uh, la, la primera casa es de uh, construir una una estación de de tren alta velocidad y uh, de, uh, de cambiar la De, de hacer un proceso de gentrificación ¿no? sí, sí. Mm. De, de, del viejo Lille y uh, cuando a, a partir del momento que todas las infraestructuras están aquí, también uh, de, de, bureau, de oficinas sí. Uh, hay que cambiar la, la imagen para, para atraer la, la, las personas. Es que a partir de los años 80 las ciudades se ponen como en una competición para atraer el capital y las, uh, las, las clases medias. Sí, que, realmente hemos visto eh, en poco tiempo que hubo a este momento de transición por el sector, sector tercero. tercero Hemos visto uh, la, la reconversión de la ciudad que, que pasó, por, ante todo, por la llegada de, del Tau en Lille que, eh, que de, de un momento puso Lille a una hora de París Lille está al norte a una hora de París media hora de Bruselas y una hora y media de Londres y entonces que de un momento en sentido que se podía jugar algo en este sector con, uh, con con una proximidad de grandes ciudades y con la intención de no sea uh, una ciudad dormitorio pero una ciudad activada en el sector tercero y entonces bueno lo, lo digo porque hemos visto que el TAV tenía que venir aquí en 2006 16, 16 perdón, 2016 y que seguramente no es una casualidad si a la llegada del TAP han planteado uh, de nuestra capital europea nada de cultura. Entonces, hay, hay, hay, como, uh, a partir de los años 80 hay como una competición entre las ciudades y, y todas corren uh, a... Bueno, pre las mismas cosas exactamente todas quieren su, su tren de alta velocidad su metro su tramway, su su, su, su, su museo de su barrio ecológico su centro peatonal ¿no? uh -huh. uh, y su gran éxito de nivel no sé nacional europeo sino mundial En, uh, en los años uh, 90 lo, los socialistas y los uh, y los padrones uh, preguntan piden no sé, para para hacer para uh, acoger los juegos olímpicos en 2004 pero lo han perdido entonces como una consolación uh, se ha dado la capital europea de la cultura en 2004 entonces, a este a este momento claramente pasamos, de, es decir que el plan de transformación de la ciudad ya venía de los 80, 90 y ya la, el primer paso era detener el tren de alta velocidad, el segundo paso era tener un barrio céntrico porque Lille es bastante, era, es, era una ciudad bastante popular, era de tener un barrio ...en capacidad de acoger a una nueva pequeña burguesía... ...y lo que hicieron en el Virgo Rir... ...y al momento todo se, se ha hecho en orden, hubo el tren... ...han hecho un barrio el Virgo Rir para acoger toda esta nueva burguesía... ...y e hicieron un enorme centro comercial al, alrededor de, de la nueva estación de tren de alta velocidad... Y la fiesta podía empezar. Lo intentaron con los Juegos Olímpicos, pero como han perdido la, la demanda, la, la, la pérdida... Sí. Como han perdido los Juegos Olímpicos, con, con la capital europea de la cultura, ya, se, ya empezó la historia. Que podemos resta esto. Esto, esta estación. Sí. Esto es una citación que esto es el libro que hemos sacado en 2004 sobre son gest textos que alrededor del enfoque de, de de la capital europea de la cultura, como ya esta ataque es diferente con diferente nivel sobre sobre este evento. Y, no y entonces solo la, la cosa que pido que traduce es una citación del alcalde de delido que explica ella misma bastante bien lo que lo que es una capital europea de cultura y por qué lo hacemos como toda gran metrópolis eh, competimos con las demás metrópolis europeas eh, a este respecto tengo un sentimiento y una convicción El sentimiento es que las ciudades que cuentan hoy día y se y que se desarrollan son las que eh, se sitúan dentro de un proceso de metropolización. Mi convicción es que eh, lo que lo que crea la, el atractivo económico es la calidad de vida en una ciudad y no al revés. Es ese arte de vivir en, en comunidad lo que atrae hoy, de vivir juntos lo que atrae hoy, a los inversores financieros y económicos y crea el desarrollo. Imaginar y construir juntos un nuevo arte de ciudad, entre comillas, para un nuevo arte de vivir. Esa es, entonces, la ambición colectiva del proyecto urbano de nil que les propongo descubrir. En vrai, Martín Aubry, nuestra arcade, lo dice, lo dice bastante claramente. Dice claramente, lo que hay que hacer es cambiar la imagen de la ciudad tenemos una imagen catastrófica de parados alcohólicos además hay un tiempo de mierda que hueve todo el tiempo y e tenemos que cambiar esto vamos a cambiar esto por, por la vía de la cultura vamos a hacer una, una nueva imagen de él y lo han conseguido lo han conseguido hace más de 10 años fue en Marsella fue fui fui, fui, fui, fui. fui. perdón Fui en Marsella y llegué en Marsella, la gente de Marsella me dice, "Ah, vienes de Lille, ¡Oh, qué mierda, el paro, la lluvia y todo eso." Ahora voy en voy en Marsella, la gente me dice, "Ah, qué bien, eres de Lille, parece que se mueve mucho, que hay mucho espectáculo y todo, todo. ¿Eh? Ni, ni los de antes ni los de hoy nunca han ido en Lille, ¿eh? pero han tenido una imagen de la ciudad que se han transformado. Y eso para atraer para ser una ciudad atractiva, atractiva es decir, que para atraer a los inversores. Como si nosotros no fuimos bastante interesantes, hay que atraer personas. Hay, hay que atraer, bueno, gente de pasta, para decir claramente. Eh, hay que vender esta ciudad y eh, en, el, en este sentido lo han logrado. Comparto tu pesimismo y eh, pero puede ser que todos ya tendrá más, más caña no sé pero... entonces ¿qué, qué pasó en 2004 en, la, la primera cosa es que la primera cosa con cual nos hemos enfrentado, hablando con la gente era que siempre se hablaba de los eventos que siempre se hablaba de los espectáculos. Hay hay unos que decían, "Sí, pero son esta son espectáculos de de que no son interesantes o, o esto no me gusta" o, o, o y, también que hay uno que está interesante que, no sé. Y, y en, siempre se, se focalizaba la atención sobre le les payettes. Les payettes. Le payette. Bueno, sobre, sobre el humo que vemos, pero sí, sí, que... Sin, sin ver sin ver el fuego. ¿eh? Es decir que, bueno, <ríe> para, para decirlo de otro modo, siempre la gente se enfocaban sobre lo que se estaba presentando por el 2004, pero no sobre el dispositivo que va a presentar el 2004. Y entonces no sirve a mucho de saber si es interesante o no los espectáculos que van a presentar. Lo que es interesante, lo que es importante, es de ver el dispositivo que están poniendo para vender la ciudad. Eh, y además que tienen una potencialidad de integración de todo lo, todos los grupos artísticos y todo lo, lo de todos los ámbitos que hemos tenido compañeros que van a jugar por el 2004 porque ganaban, todo el mundo al final iba. Y, y esto plantea una cosa un poco difícil, porque en el libro hemos empezado con la introducción estamos diciendo que cuando no cuando tenemos una carga de policía que bien diferente de nosotros sabemos cómo reaccionar. Hacemos barricadas. Echamos piedras, vamos huyendo, pero bueno, sabemos cómo reaccionar. Pero cuando llega una armada de artistas, así bailando, no sabemos cómo hacer. No van a joder, seguramente, pero no sabemos cómo reaccionar. Y esto, esto es muy difícil. Y entonces... Y artistas que pueden ser eh, nuestros amigos, ¿no? Que, que tienen la oportunidad de, de hacer bufones durante dos horas para ganar 100 euros, no sé qué. Entonces, es... Es, uh... no, es, es, es una cosa muy... Es, es una cosa muy difícil de resonar. Es difícil de decir a la gente no te vas a trabajar por estos y no ganar dinero. Bueno, que si tú, tú, tú... Si yo voy a la fábrica a hacer mierda en mi fábrica, nadie me come el coco, ¿no? ¿Eh? Es... Una cosa que es bastante difícil de, de hacer, pero eso tiene, eso tiene una, una una cierta importancia porque, de un cierto modo, eh, el evento se hace mucho con nosotros. Es decir, cuando han abierto el 2004, lo han abierto con una fiesta enorme, con conciertos enormes, con un grupo un poco punky, además, ¿eh? eh que y otros, son de izquierda y dodó. Eh y, y, y, y que bueno, y con muchos grupos así, hay un millón de personas en el centro de la ciudad. Era una cosa enorme, enorme. Y tienes un millón de personas en la ciudad haciendo bailando, bujando, usando y esto es la mayor publicidad que el puede tener. Es decir que al final la publicidad Son nosotros que lo hacemos cuando estamos participando en una fiesta gratis en la calle. Y esto, para confrontarse a esto, es bastante difícil. Lo único que, que, hemos, que hemos hecho era intentar de desmontar eh, el dispositivo y explicar lo que nos parecía que estaba pasando. Y bueno, hemos sacado este libro a 2000 mil ejemplares, ejemplares Y lo hemos distribuido así gratis o a la voluntad de, en los bares Eso ha hecho su ruido, se ha hablado mucho Pero frente al, a la máquina Al ruelle compresor Al ruelle compresor del de 2004 Eran demasiadas pocas cosas Y entonces el 2004, ante todo, es Una, era un empeszo de, de algo porque Lille se ha quedado se ha quedado en este, en este hoyo de, de la cultura y todo despuésés del l 2004 sí, sí. hicieron lil 3000 sí, sí. Eh, ya tenemos muchos años. Quería decir que completamente el leitmotiv del l 2004 fue la, las metamorfosis la metamorfosis así puedes hacer arte metamorfosiendo lo que quieres pero sobre todo eh, puedes hacer de las ruinas eh, industriales centros culturales eh, que fue la, la primera piedra de, de, del nuevo de la nueva economía de la región y después han hecho, dentro de las ruinas industriales, uh, uh, el polo de competitividad, no sé. Polos de competitividad. Polos de competitividad. No, no, no. sí, como startup y empresas de nueva tecnología y todo eso. Polígonos, polígonos de competitividad, sí. Eh, sí. Este caso es competitivo. Y entonces, el 2004 fue no una finalidad, claro que, que la industria cultural es uh, algo enorme, en anziché uh, más que la industria automóvil ahora, si uh, contamos la, la, el turismo, los hoteles, la restauración y todo. Uh, pero no fue una finalidad, sino una, una, un un un empezo. Un, un, empezo ah. levier, un un un un un un un un y para qué para acoger eh, la nueva economía que está que está a la de, de las nuevas tecnológicas tecnologías y ahora eh, eh tiene un programa que se llama Lille la ciudad de los artes del futuro. Entonces, ¿Y eh oye, yo me amo es informática, biotecnologías y eso. Bio... Biotecnología, sí que, que uh, sí, solo para, para explicar que hicieron uh, al principio han transformado uh, antigua fábrica en centro de centro cultural y después han vuelto a otra uh, otro uh, otro espacio otro antigua fábrica para hacer uh, una cosa que se llama ho technology eh, que es Una, un, un bloque, una antigua fábrica enorme donde hay todas las nuevas tecnologías y muchas startups que se ponen ahí eh... y, y ahora se implanta IBM con mil personas que vienen en Lille y Microsoft y, entonces podemos decir que el 2004 fue eh, tenía que atraer Esas uh, nuevas personas, esas uh, nuevas empresas y ahora LIL3000, que, que es el, la, la, la suite, la, la continuación, apoya uh, las estrategias de desarrollo económico y tecnológico Con, uh, un, como una hibridación entre, uh, entre uh, cultura y empresas hay, hay uh, éxitos uh, tecnológicos que están organizados o pagados por las empresas dentro de los centros culturales y también artistas que trabajan con uh, investigadores y que hacen conciertos de tecno o de arte numérico, digital y no sé qué dentro de las empresas y hay como una hibridación entre arte y tecnología uh, como hay una hibridación entre uh, ser humano y máquina entre realidad y virtualidad uh, entonces es, es lo que vivimos ahora, y el año que viene Mons una ciudad que está uh, que está en, uh, cerca de Lille, pero que está en Bélgica a uh, la frontera, que va a ser también la capital europea por 2015 15. es muy claro en, en su propio que es de apoyar la Creative Valley que están haciendo también como un gran uh, un grand polygone euh la Silicon Valley, non? Qui est qui est que todas las métropolises quieren ¿no? uh, entonces uh, uh, bueno, y estamos con personas. Por ejemplo, hemos ido a EoTechnology, a IBM, para hablar con las personas que están bastante jóvenes, que son eh, ingeniosos, sí, que son personas bastante simpáticas, que vienen a conciertos, pero que trabajan para la industria militar, que trabajan para eh, para industria criminal. ¿sabes? Entonces, eh, es como... estamos una en una gran fiesta, en una gran Disneyland, pero con personas que trabajan para eh, la industria militar. Eh, entonces hay como una invisibilización, como decía. Y también eh, para atacar eso, podemos decir que toda esta, esta cultura de eh, como si estamos todos creativos, todos artistas, como creativos en, en, en no sé qué, trabajando con un conocimiento común gracias a los uh, programas uh, libres libros eh, libres sí. hay que decir que uh, todo eso es una libertad de uh, don de, de niño mi de niño mi, de niño mi mano por un sistema industrial mundial que necesita que chiesos Se van a dentro de las minas que necesita que hay uh, centrales nucleares que necesita que hay uh, basuras informáticas en áfrica y entonces vivimos como esos niños uh, así que somos uh, poco artistas poco creativos poco no sé qué que, que vivimos de que vivimos de conocimiento de, de inmaterial de, de, del capitalismo cognitivo no sé qué de, de, de estas uh, ciber que que se está produciendo ahora y entonces eh, hay, hay, hay un punto que donde quería volver que que ha tocado sobre la Novolengua, dice Novolengua. Neo, neo Neolengua. Neolengua. Sobre la Novolengua usada por, por el poder, bueno, por el ayuntamiento en el caso de Ávila, que cuando hubo Lille 2004 a un momento el alcalde el alcade si sí, sí, ¿sí? es una mujer ¿Sí? el alcalde decía que hizo un sueño así como Martín hizo un sueño y ha dicho que Lille este año será la ciudad de la solidaridad vaya así lo decreta y el, lo dice pero nada ¿eh? lo dice así y se plantea carteres y todo Este año es el año de la solidaridad Y después Hablan de Lille O donde hay una convivencia Es ciudad de la convivencia Y más o menos Dicen Lille Podrían decir Lille es la ciudad del bien ¿Eh? Hay otras son del mal Nosotros hemos elegido el bien ¿Eh? y es, es difícil De oponerse a esto decir, no, Yo prefiero el mal bueno, es, es una cosa un poco extraña Y una, solo te, te, tienen una capacidad de desarmar así el sentido que tenemos y además en una religión así obrera que tiene una historia de lucha obrera bastante potente una lucha de clase que fue muy potente y la solidaridad exprime algo a la gente exprime algo la solidaridad y, es, expresa perdona expresa algo y expresa algo Eh, a través del conflicto es en el conflicto que se nota la, la solidaridad no es así en el vacío y aún mucho menos cuando viene del poder cuando el poder te impide de ser solidario es una cosa extraña sobre todo que este mismo año en 2004 Lille ha empezado a construir una nueva cárcel entonces Lille 2004 ha uh, justo al momento que construyen una cárcel una nueva ya había una cárcel, hacen una nueva entonces, para poner más gente en la cárcel te, te hablan de buena convivencia te impiden una buena convivencia te impiden la solidaridad, te impiden palabras así que hemos visto un poco eh, en el periódico que presenta Donostia 2016 que hay el mismo tipo de, de, de cosas que hablan de, de, de ciudad abierta, dinámica acogedora, densa en diversidad donde merezca la pena vivir y disfrutar que sea también un modelo de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental social y económico, una ciudad con futuro que sea capaz de seducir y atraer a los jóvenes yeah. ¿Qué, vas, el... ¿qué vas a hacer? Ah, ja. <ríe> ah, ah, ah, han herido una ciudad de bien, pero la, es, es, es bastante muy Si, si hacemos una comparación entre Lille 2004 y la mañana como plantean Donostiada 2006, eh las mismas expresiones, la la misma neorengua y esta misma máquina. Tiene tienen es una lengua positiva, eh, sin sin conflicto dentro de de ella, ¿no? Pero qué pasó? La realidad, ¿qué pasó en Lille? En Lille no no es que la solidaridad y la bonne humeur ha, ha sobrepasado todo. El Lille 2004 nos ha piado el espacio público porque como hay que atraer nueva gente, entonces han hicieron una gentrificación de un barrio que se llama el viejo Lille, es un aparté cerca del centro eh, que era uno de los barrios barrios de, de los más populares de Lille lo han sacado de han sacado la gente de todos los pobres en 5 o 6 años ¿eh? fue muy brutal han sacado casi toda la población que vivía en el Fiejolil para volver a hacer las casas donde había tres pisos hacían grandes pisos así por, por familia de pasta y el espacio público claramente no te quedas en la calle porque como hay gente de pasta no el espacio público no existe, no es espacio público. El espacio público es de tu casa puedes ir al trabajo, puedes ir a la compra y vuelves a tu casa y a punto. Si quieres puedes ir en un bar, y sales del bar y vuelves a tu casa. Pero el espacio público no es público. Es el espacio del ayuntamiento, es el espacio el espacio de los maderos, pero de público no es del público. Eh en donde eh, al momento que hablan, tienen en la boca palabras como solidaridad, como el diálogo. El diálogo, claro, que quieren dialogar todo el tiempo. Quieren dialogar. Pero, de, te, de, tenemos de, un centro social ocupado y ya nos han invitado a dialogar. En, en, un, eh, en otro centro social pero que es de la que es de la, del ayuntamiento como si se, se pudiera no sé... pero al, a, a, al mismo tiempo nos mandan una carta diciendo bueno sí, que es... tenéis que ir porque los maderos ya van a venir ¿Eh? Eh, pues, pues, siempre puedes dialogar ellos tienen la porra más grande y, y puedes dialogar pero dialogas y nada más nada más la, el, la La límite es el diálogo. Después, si, si quieres hacer algo, no, eso no. Si ¿Sí? necesitas espacio, sí, sí, lo puedes decir. Ah, sería bien que tenemos... Sí, sí, vale, vale, bueno. Ah, hemos dialogado, el espacio nunca lo tendrás, pero hubo un diálogo. Después, ocupamos un espacio, digamos, hacemos o un... ponemos en contradicción nuestra necesidad de tener un espacio dentro cual hacemos muchas cosas, etc., y con mucha gente, muchos debates tenemos este espacio y ponemos en contradicción nuestra necesidad del espacio frente a su necesidad de valorización es decir, de la casa que vale un dinero eh, la, la, la, la valorización que tiene la casa y, pero el diálogo desde que pasamos desde que damos el paso para hacer algo el diálogo ya, ya se para creo que hay que no sé cómo pero hay que atacar esta estos falsos esta neuronengua que que pone conceptos así super vago de vagos vaya vago. super vago pero que no tiene ni una realidad. Al momento que hablan de multiculturalidad los maderos cazan los sinpaes a saco los centros de detención por los sinpaperes son petado de gente y al mismo tiempo te hablan de, de multiculturalidad que está bien conocer a las otras culturas y tal, pero está bien conocer a las otras culturas cuando son turistas que vienen o cuando tú vienes con turistas pero que la gente no se quedan ¿eh? cada uno en su, en su sitio. Lo que quieren, claramente, como lo decías, es una ciudad de turista Una ciudad de turista o mismo la gente de Lille, nos hemos transformado en turistas. Buena suerte. <risa>